unidos que cautivos podemos aguantar la sociedad nos va a ignorar corrompiendo así nuestra realidad dignidad no ignorar Ciego, sin más valor que la televisión. Hay presidentes lazarillos que prometen cielos y luego cumplen con su propia salvación, ignorar nuestro presente. De una idea sin felicidad Repetida secuencia de la ciencia de perder Las cosas importantes de verdad Saber o no saber no sos qué que lo va a elegir Pero ausente de tus propios sueños No se puede vivir Ni tampoco te puedo educar.